la crisis este, nosotros estamos en contacto permanente、eh, con, con, con nuestros asociados y la verdad es que este, la, la, la plata no alcanza digamos y cuando la gente este, tiene que elegir obviamente que va a elegir este, las cuestiones más urgentes no hay que comer y luego verá cómo paga n los servicios esa es una realidad、eh, y entonces、eh, obviamente que la morosidad va a aumentar y está aumentando、eh, así que bueno intentamos desde t o d a s la s manera s posible De juntarnos, de ver cómo podemos hacer y cómo podemos de alguna manera aguantar hasta que, para que esto, para que esto se, se recupere, ¿no? Bueno, cosa que vemos bastante difícil, por lo menos por ahora, ¿no? ¿Lo tienen relativamente medido esto de la morosidad? Quiero decir, hay una cifra de, de cuánto se ha incrementado en dos años, por、sí. ejemplo, en un año y medio?、Sí. no depende depende de los lugares ¿no? obvio pero... obvio que depende me imagino que no es lo mismo una ciudad que un pueblo más vale pero Exacto,、uh -huh. eh, pero nosotros normalmente estábamos en un 7 un 8% de morosidad y resulta ser que ahora casi estamos en el doble no por, por decir algo no en un, en, un, en un pueblo y la verdad que eso eh, preocupa eh, bastante eh, la gente no es que no tenga voluntad de pago sino que、eh, realmente no, no nos alcanza es así Este, uno, uno ve, charla con los asociados, con los vecinos que tienen o un negocio, o una defensa, s una carnicería, y, y las ventas se han caído a pedazos. Este,、eh, la gente intenta comprar, este, por supuesto que los alimentos los prioriza, pero intenta comprar y compra cada vez menos, o las cosas más baratas. Con、bueno, eso es lo que se está notando. ¿no?、Uh -huh. eh, los lo, movimientos en el pueblo, obviamente, que... Que no es ni parecido al que había. y bueno, Esto, esto es en todos los lugares igual. ¿no? Uno, uno se da cuenta cuando anda en cualquier lugar de lo que sucede. Se nota en las ciudades grandes. Este, así que imagínense en los pueblos. ¿no? Jorge, ¿crees que la instancia electoral del 26 de octubre puede ser frente a esta realidad una suerte de bálsamo, de alivio, de advertencia? ¿Cómo, cómo lo ves? Creería que sí, digamos. Este, lo que pasa es que yo creo que no tomas nota de lo que. De los resultados aparentemente n o pero creo que sí que debería hacer para mí va a ser una cosa lo que va a suceder va a ser algo contundente n o creo que sí que n s hacerlo pero por lo que uno habla por lo que uno ve este, charla con la, con la gente y demás n o、eh, es eso lo, lo que lo que se dice y lo, lo que se siente y lo que se nota ¿no? en, la, en los pueblos n o Jorge, agradecemos el contacto, por supuesto, y si quieres agregar algo más, está el micrófono abierto. No, no,、eh, agradecerles a ustedes, como siempre, a ponerme a disposición, y bueno, cuando lo requieran, este, ahí estaremos. Digamos, hay que estar a s u n t o que nunca, hay que trabajar, hay que estar de espalda con espalda y, y ver cómo, cómo podemos c a m e a r el temporal, y c ó m o se dice a c u en el campo. Gracias de vuelta.、Un、abrazo, que anden bien. Jorge p a e z el presidente de la Federación Pampeana de Cooperativas, confirma, por un lado, la crisis social que. Deriva en cortes de la energía eléctrica porque las personas eligen comer y no pagar los servicios más valiosos. Y por otro, aspira a que la elección tenga un mensaje contundente contra el gobierno del ajuste y la represión. Éramos una radio web, logramos aire comunitario. Hoy somos un portal de noticias.